También vamos a proponer a las Juntas Generales un código ético, un código ético que actúe como muro de contención contra la corrupción y la malversación de los fondos públicos y exigiremos la devolución de todos los bienes y fondos generados de manera ilícita, sirviéndose de puestos de responsabilidad en la gestión de la Administración. Nos comprometemos también, Esquerbatúa se compromete a no pactar con ninguna Eh, formación política implicada en casos de corrupción. Y pediremos además al resto de formaciones políticas que durante la campaña electoral también suscriban un código ético y un compromiso para cumplir de forma obligada eh, este código ético.